bueno la audiencia sirvió para empezar a aclarar los distintos temas que son objeto de esta investigación esperamos que con el transcurrir de el proceso se hará toda la claridad necesaria y que se pueda determinar claramente eh, si hay o no hay motivo para una probable sanción penal creo que tenemos que esperar el desarrollo de las etapas subsiguientes para establecer claramente que como lo hemos dicho nosotros eh, no se ha cometido ninguna irregularidad en estos procesos y esperamos que al final eso quede establecido Alcalde ¿No del que... desarrollo de la diligencia se mencionaron nombres como el de la doctora Leonor Serrano y otros importantes políticos Bueno, trajimos a colación algunos episodios que son ya de conocimiento de las autoridades en lo que tiene que ver con un interés manifiesto de algunos sectores políticos que son contrarios a eh, la política de progreso que está impulsando la administración y que pues han estado en actividades tendientes a conjurar, a evitar que podamos culminar el mandato señor alcalde usted insiste en que esto pertenece más a una persecución política que a hechos realmente de irregularidades no, aquí estamos ante un proceso judicial al que hay que responder en términos judiciales y la opinión pues tampoco puede perder de vista el marco dentro del cual nos encontramos eh, somos agentes políticos por naturaleza objeto político por supuesto de la crítica o del elogio y pues los hechos que narré yo como de persecución política están sustentados en unas pruebas que no solamente aquí sino que las hemos expuesto en otras partes. Lo más importante es que ganó Soacha, ganó el progreso de Soacha y seguiremos adelante en ese empeño de convertir a esta ciudad en la mejor de Colombia. El primer golpe para los opositores. No, aquí es un proceso judicial, nosotros no estamos identificando opositores porque al, al interior del proceso es donde se va a establecer claramente si hay o no motivo para hallar una responsabilidad penal. Usted hablado de que los había denunciado también penalmente porque han cometido injuria contra usted. Sí, y estoy esperando que la justicia obre con diligencia para que se establezca eh, en esos casos porque se ha obrado de manera... Eh, perversa contra la administración de cómo se ha calumniado y se ha mancillado el nombre del alcalde y cómo le han hecho daño a la ciudad porque aquí el perjuicio se le ha causado a una comunidad que espera que podamos seguir adelante con una tarea de gobierno que han causado daño en los medios nacionales mostrándonos como personas que eludimos la acción de la justicia que han causado daño en los medios nacionales cuando nos colocan en fotografía eh, anunciando eh, simplemente esta diligencia, que era una notificación del inicio de una investigación penal y que esperaremos el desarrollo de la misma. Bajo el principio de inocencia, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria en firme, se sigue presumiendo la inocencia de nuestra parte.